Her、radio Show.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 h a n d r o c k com con bases en república dominicana así que un saludo a toda esa gente de la república dominicana que nos sintoniza semana tras semana domingo tras domingo a través de avanzada m e t a l i c a n e t y de h a n d r o c k com Así que bienvenidos, bienvenidos todos y todas a otra edición, otro manjar de metal pesado que tenemos para todos ustedes esta noche, transmitiendo a través de la emisora más importante del metal pesado en Puerto Rico y Latinoamérica, Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Bien, m i g e n t e además de nuestra transmisión、eh, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe,、eh, que hacemos pues、eh, durante la semana, Heavy Metal Bunker Radio Show es retransmitido a través de un sinnúmero de países, horas, A través de un sinnúmero de emisoras hermanas que se han unido a la gran cadena de Heavy Metal Bunker Radio Show. Entre estas emisoras hermanas tenemos a la gente de César Radio Rock desde Bolivia. Tenemos a la gente del Tunnel.co m en Colombia. A la gente de Asalto Mata Radio Rock.com en España. A metalcorrosivo.com desde México. Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. A César Radio r o c k desde su emisora The Classic, también desde Bolivia. A Radio Enigma desde Chile. A Rock Total Radio desde Perú. Y espectro FM 98.9 desde Corrientes Argentinas. Pero desde esta semana, desde esta semana se une una nueva,、eh, un nuevo eslabón a la cadena de Heavy Metal Bunker. Y le queremos dar oficialmente la bienvenida a la gente de FM Ser Metal. Desde San Martín de los Andes, en la Patagonia, Argentina. Así que bienvenido a la gente de Ser Metal FM 99.5. Un gran saludo a Norberto y a toda su gente que los i n t o n i z a y del cual ahora formaremos parte de esa gran familia de FM Ser Metal 95.5. Desde San Martín de los Andes, en Argentina. Así que seguimos, seguimos expandiendo nuestra cadena y, y añadiéndole eslabones para poder predicar la palabra del metal pesado a través de todo Latinoamérica y Europa. Ok, así que pues muchas gracias, muchas gracias a todas estas emisoras que yo sé que semana tras semana nos ponen a sonar en diferentes sitios. Eh, durante la semana, pues yo me paso eh, recibiendo eh, correos a través de Facebook de personas de diferentes países, ya sea haciéndome el request porque han escuchado nuestro programa o simplemente comentando sobre el programa, y eso pues nos pone muy contento y nos da mucho mucho orgullo y mucho placer saber que lo que hacemos aquí lo hacemos simple y sencillamente con la intención de poder compartir. Lo que tanto amamos y tanto nos apasiona, que le llamamos metal pesado, no solamente a la gente de mi país Puerto Rico o de Estados Unidos, sino a todo Latinoamérica y España.、Eh, así que、eh, muchas gracias, muchas gracias por esa sintonía. Bien, recuerde que si usted nos quiere escuchar en vivo los domingos a las 7 de la noche. Simplemente tiene que entrar a metalpr.com y ahí automáticamente entra a la página de Heavy Metal Mansion, le da play y comenzará a disfrutar de la transmisión.、Eh, si usted tiene la aplicación de tuning, pues búsquenos por metalpr y ahí también nos va a encontrar. Y podrá disfrutar de la transmisión. También podrá hacerlo a través de avanzada metálica.net p u t o n y de handrack.com, p u n t o quien transmite en vivo con nosotros todos los domingos. ok Si usted quiere compartir en vivo en el chat que tenemos en Heavy Metal Mansion, entre a metalpr.com/slash en vivo. Ahí le van a dar instrucciones de cómo registrarse si es que usted nunca ha entrado, porque tenemos un chat nuevo donde usted se tiene que registrar la primera vez que entra、eh, y ya después de eso, pues las próximas veces que entre no tiene que registrarse, pero tiene que seguir las instrucciones. A algunas a personas, bueno, muchas personas han tenido problemas. Para、eh, poder seguir las instrucciones, lo bueno de este chat es que no solamente lo puedes utilizar a través de tu laptop o de tu PC, lo puedes hacer desde tu teléfono, cosa que no podíamos hacer antes. Así que usted puede entrar al chat y compartir con nosotros directamente del chat con su teléfono. ¿okay? Así que habiendo dicho esto, vamos a lo que nos corresponde la noche de hoy, que es compartir mucho metal pesado. Y hoy tenemos un programazo. Hoy tenemos un programa con muchas, muchas cosas nuevas. En esta última semana ha salido mucha cosa nueva y quiero compartir con ustedes esas cosas, ¿verdad? Porque tenemos que mantenernos al día de todo lo más reciente que sale en, este, en esta industria.、Eh, pero siempre me gusta comenzar con algunos clásicos o con algunas cositas que nos,、eh, que nos gustan. Y vamos,、eh, hoy ya tuvimos, ya empezamos el programa, ya lo empezamos con nuestro despegue de la noche. Y lo hicimos con una banda que、eh, a mí, desde que la escuché a principios de, de los años 2000, me cautivó, me gustó y siempre he dicho que es una de mis bandas consentidas. Yo podría decir,、eh, sin miedo a equivocarme, que esta quizá es una de las bandas pioneras. En lo que hoy se considera el New Wave of Traditional Heavy Metal o la nueva ola de lo que es el Heavy Metal tradicional de la nueva generación. Antes de que existiera todo este movimiento que ahora tiene mucha fuerza y que ha cubierto el mundo entero, esta banda ya había comenzado a ser Heavy Metal después de los años 2000. Estoy hablando de la banda Astral Doors. Astral Doors en el 2003 lanza lo que ha sido su álbum debut de larga duración, porque ya habían lanzado demos y ya habían lanzado EP, pero su primer álbum de larga duración lo lanzan en el 2003 bajo el nombre de Of the s u n and the Father. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Cloudbreaker, un temazo de una extraordinaria banda. Astral Doors,、eh, cuyo cantante Neil Patrick, pues siempre ha sido muy comparado, por lo menos lo que es su tono de voz,、eh, siempre lo han comparado bastante con Ronnie James Dio.、Eh, me parece que hay algo hay algo por ahí que sí, que sí se s parece bastante.、Eh, entonces, pues Neil Patrick, que tiene、eh, Astral Door s y varios proyectos más. Pues este es uno de mis proyectos favoritos porque es un proyecto de, de heavy metal tradicional, puro clásico tradicional. Así que ahí teníamos a Astral Doors con Cloudbreaker de su álbum Of the Sun and the Power del 2003. Bien, vamos a comenzar con algo clásico. Vamos a comenzar con algo clásico antes de comenzar con la cosa nueva. Y vámonos con un señor que、eh, la semana pasada se estuvo. Eh, recordando ¿verdad? Su, su muerte,、eh, su vida de este mundo físico,、eh, y todo el mundo lo estuvo recordando, y hubo como una euforia, ¿verdad? y todo el mundo escuchando sus discos y diferentes entrevistas y cosas que tenían que ver con él.、Eh, y estamos hablando de Mr. Ronnie James Dio, quien eh, eh, la semana pasada, como he dicho, pues,、eh, se celebraba、eh, el aniversario. De lo que fue su、eh, desaparición física de este mundo. Y mucha gente empezó a decir hasta disparates, diciendo que el día de la muerte de d i o era el Día Internacional del Heavy Metal y todo eso, lo que eran emociones, que la gente、eh, bajo las emociones pues, dice disparate. No, mi gente, la, el Día Internacional del Heavy Metal、eh, es el 11 de noviembre. Este, eso está establecido desde、eh, la reunión. que se hizo en el 2011 de Black Sabbath cuando anunció aquella reunión de su line-up original、eh, y se dio,、eh, hay, hay toda, hay toda una, un reportaje de cómo es que se da esto、eh, y se da con la famosa película de Spinal Tap, este, cuando ¿verdad? salió aquella película, entonces hay como que una mezcla de factores que se dieron que en el 2011 se d e c l a r a r á el 11 de noviembre del 2011 fue el primer día internacional del heavy metal、eh, no no tiene nada que ver con la con la muerte de nuestro señor r o n n i e james d i o que sin embargo lo recordamos y siempre lo recordaremos、eh, y aunque no esté físicamente con nosotros su voz perdurará para siempre entonces vamos a escuchar esa voz estruenda de nuestro r o n n i e james d i o En este álbum extraordinario de 1990 y este tema que dice Wild One.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 A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, le saluda a su amigo Dark Neruda.、Se、estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su sintonía. Un saludo grande para la gente que está allá en el chat, allá adentro compartiendo. A la gente que está en,、eh, en el WhatsApp, en nuestro, en nuestro grupo de los、eh, Metal Health Community, y a la gente que me está escribiendo también en el Facebook, en el Messenger, un saludo bien grande a todos y todas、eh, los que están disfrutando nuestro programa. Bien,、eh, esto que estábamos escuchando, pues、eh, primero comenzamos. Con nuestro despegue de la noche con la gente de Astral Doors. Astral Doors, de su álbum Of the s u n and the Father del 2003,、eh, estábamos escuchando el tema Cloudbreaker. Con Eso fue que empezamos nuestro vuelo de la noche y nuestro despegue. Después, de nuestra primera intervención, pues la hicimos con nada más y nada menos que con el maestro Ronnie James d i o De su álbum. Lock Up the Wolf de 1990. Estábamos escuchando el tema Wild One. Un extraordinario álbum.、Eh, de hecho, eh, fue, eh, si no me equivoco, el último álbum que hizo Ronnie James d i o antes de eh, su eh, reunión con Black Sabbath. Eh, que eventualmente se convirtió en lo que todos conocemos como、eh, el Heaven and Hell.、Um, y ya después que terminó eso, pues、eh, Ronnie James Dio regresa y ya es donde viene todo este problema, ¿verdad? De su enfermedad, se descubre su cáncer y todo esto. Pero este álbum me parece que es un extraordinario álbum, Lock Up the Wolf. Después nos fuimos con un clásico de clásicos, uno de los papás. Estamos hablando de la gente de Deep Purple, de su extraordinario álbum que yo considero que es uno de los álbumes comeback de una banda、eh, más histórico que existe. Estamos hablando del álbum Perfect Stranger que se hizo en 1984 y que es un álbum espectacular. Pues mire, de ese álbum estábamos compartiendo precisamente el tema. Perfect Stranger de los papás Deep Purple. Bien, vámonos entonces, vámonos con cositas nuevas. Hoy tenemos muchas cosas nuevas que salieron y que quiero compartir con ustedes. Y vámonos a comenzar con nada más y nada menos que con la banda Power Wolf. Power Wolf tiene en agenda lanzar su próximo álbum de nombre Call of the Wild. Eh, lo tienen agenda para lanzarlo el 9 de julio del 2021. Pero esta semana nos lanzaron su primer single. Y este single lleva por nombre Beast of h e a v e n Un video clip bastante interesante. Con una historia bastante interesante también. Me parece que、eh, se fueron, le cogieron el gustito a los sinfónicos. He visto que desde hace un tiempo para acá Power Wolf le cogió el gustito a la cuestión sinfónica. Y, y este álbum, aunque se mantiene dentro de, de yo diría, dentro de, lo, de los parámetros del Power Metal, pues sí, tiene, tiene un. Una tonalidad bastante sinfónica que a mí no me molesta para nada porque a mí me gusta mucho este concepto sinfónico. Me parece muy interesante y ya lanzó su videoclip que está en YouTube. ok Así que vamos a compartir con ustedes y vámonos con Power Wolf de lo que va a ser su álbum Call of the Wild el 9 de julio. Vámonos con Beast of j e v f d a n e Visita a s más. y v s i HowRock.com. HowRock Radio es para ti. Desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso. We're back. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas. Eh, y usted está en los 120 minutos más importantes del metal pesado en la radio online. Así que、eh, ya comenzamos esta, esta intervención con nada más y nada menos que con los alemanes de la banda Power Wolf. Power Wolf tiene proyectado para el 9 de julio del 2021 lanzar su próximo álbum de nombre Call of the Wild. Y de ese álbum ya nos enviaron su primer single, que de hecho también es un videoclip que está corriendo por YouTube, de un tema llamado Beast of g e n o v e a n Así que、eh, ahí lo tenían para que ya vayan haciendo en boca dura de lo que viene por ahí. Lo próximo que estábamos escuchando p、pues, u eran s e los clasiquísimos pioneros del trash metal de la b a h í a de San Francisco. Estábamos con Exodus de su álbum Blood in Blood Out del 2014. Estábamos escuchando precisamente el tema Blood in Blood Out, un temazo.、Eh, Dicho sea de paso, en ese año, en el tour de ese disco, tuve la oportunidad de ver a Exodus por primera vez. Me pareció simple y sencillamente magistral. Un extraordinario、eh, concierto. Bien, vámonos, vámonos más con más cosas nuevas y vámonos con la gente de Sabatón. Sabatón、eh, acaba de lanzar un single. No hay fecha、eh, para un próximo álbum porque no hace mucho tiempo en realidad que ellos lanzaron un álbum. Sin embargo. Ahora en el 2021 lanzaron un single. Desde hace tiempo Sabatón está coqueteando con esta cuestión de la historia, de tocar temas,、eh, canciones temáticas, de, de eventos históricos, de, de, de guerra, de defensa, de invasiones, de todo este tipo de cosas. Y este single, pues no es diferente. Este single habla un poco de la historia. Eh, de algunos eventos históricos de eh, Rusia. Eh, y el tema lleva por nombre Defense of Moscow. Así que vamos a escuchar este tema,、eh, que también es un videoclip, como le acabo de decir, ¿ok? Así que vámonos con Sabatón en su nuevo single del 2021. Esto es Defense of Moscow. For the strike, face the army of the r i g h o A million strong, this is our land, they don't belong. Here Marshal s h u k h o s and Stalin's orders defend the motherland. Moscow shall not. Feet. Face the volleys of their guns, Russia's daughters and her sons, o、oh, are the brave, who stand against the typhoon wave. From the mountains and the plains, coming thousands on the trains, day and night, rolling in to join the fight. From Kazakhstan to Magadan, of the motherland Russia shall r e d p a r e standing for the m a n d of the h o m e land hear the motherless call the rest of the storm Moscow will never give in the r e i s n o surrender force them into retreat and into defeat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 p e o p l e we a r e b a c k in h e a v y m e t a l bunker r a d i o s h o w e s o que e s t á b a m o s e s c u c h a n d o pues e r a l o más reciente de l a b a n d a h a b a t o n a a b a t o n a c a b a de l a n z a r un s i n g l e、eh, eh, que t a m b i é n es un v i d e o que está c o r r i e n d o t a m b i é n p o r y o u t u b e de n o m b r e、eh, Defense o f m o s c o w、eh, me p a r e c e que Un tema bueno, bien sabatón, v e r d d a bien al estilo sabatón.、Eh, me parece、eh, muy, muy interesante, muy bueno para aquellos fanáticos de Sabatón. Pues、eh, aquí les tengo ese tema. Bien, lo próximo que teníamos era、eh, otra de las bandas pioneras del trash metal de la b a h í a de San Francisco. Estamos hablando de la gente de The d a n g e r De su álbum Act 3 de 1990. Estábamos escuchando el tema Seemingly Endless Time. Un álbum muy, muy bueno que,、eh, si no me equivoco, pues hace un par de semanas estaba de cumpleaños. No recuerdo cuánto era, pero sí vi como que por Instagram vi como que estaban también de cumpleaños en 1990.、Eh, lo que me hace、eh, pensar que debe estar cumpliendo como unos 31. Años, ¿verdad? Pero pues no no lo sé, ¿verdad? No lo sé a ciencia cierta, pero sí me parece ver la carátula en una de estas celebraciones de aniversario. Pero ahí estaba una de mis bandas favoritas de trash metal, The Dangel.、Eh, bien, otra cosa nueva, otra cosita nueva que、eh, salió por ahí. Es que、eh, ya hace varias semanas aquí en este programa, pues yo les había, había compartido con ustedes un tema de lo que es el pro nuevo proyecto de, de Chris Bodenhall, el actual cantante de Gravedigger. Pues el cantante de Gravedigger acaba de、eh, hacer un proyecto de nombre Hellrider. Y hace varias semanas, unas dos o tres semanas, habían lanzado su primer、eh, video. Muy interesante.、Eh, pues miren, esta semana acaban de lanzar su segundo single de nombre Night Rider.、Eh, ellos tienen proyectado para lanzar este álbum, que sería su primer álbum, el 28 de mayo. O sea, ya mismo,、eh, estas en próximas semanas. Y el nombre r e l l v a álbum por nombre, e á l llevará por nombre The Devil is a Gamble. Así que vamos a escuchar este nuevo tema、eh, de Hellrider en la voz del de actual cantante de Gravedigger, Chris b o l t e n h a r t Vámonos con Night Rider.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 Eh, Heavy Metal Mansion a través de TuneIn, a través de Avanzada m e t á l i c a o de h a n d Rock, y sobre todo a los que nos van a sintonizar durante la semana a través de nuestras emisoras hermanas que estarán eh, eh, sin, eh, transmitiendo este programa、eh, diferentes días, diferentes horas desde diferentes plataformas. Si usted quiere saber desde qué día, qué hora、eh, se va a estar transmitiendo en su área, entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com. Ahí busca el área de Radio Show y ahí aparece posteado todas las direcciones, los días y las horas donde será retransmitido Heavy Metal Bunker Radio Show. Ok. Así que entra a nuestra página oficial heavymetalbunker.com, pase por allí, navegue un rato y entérese de todo lo que estamos haciendo y lo que está proyectado para el futuro, no solamente en el programa Heavy, Heavy Metal Bunker Radio Show, pero también en nuestro programa、eh, AZ Loud, que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche a través de AZRackRadio.com. También nuestro canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde hacemos、eh, algunas reseñas periódicamente sobre、eh, discos, conciertos, entrevistas, etc. Y también nuestro podcast, el Dark Neruda Podcast, que se publica a través de Spotify. Así que e n t r a a nuestra página oficial, heavymetalbunker.com, para que se ponga al día, ¿ok? Bien, habiendo dicho esto, pues vámonos a lo que estábamos haciendo y era escuchando a la banda Hell, Ray, Hell Rider, que es la banda de Chris Bottenhart, el actual cantante de,、eh, de Gravedigger. Y、eh, este proyecto, pues tiene en agenda lanzar su primer álbum el 28 de mayo, que llevará por nombre The Devil is a Gamble. Y el tema que estábamos escuchando, pues es su segundo single de nombre n i g h t Rider. Así que ahí lo tenía. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era a la legendaria banda de trash, ya unos señores retirados. Estábamos escuchando a Slayer. De su álbum God Haters Hole de del 2001, estábamos escuchando el tema Disciples. Uno de mis álbumes favoritos de Slayer es precisamente este álbum, God Hate a s a l l del 2001. Me, me gusta mucho la vibra, la, la energía y la poncha era de ese d i s c o Bien, vámonos ahora con, con algo que no es tan nuevo, digo, tampoco es viejo, pero es algo con, que estuve eh, eh, disfrutando esta semana y, y me dio con compartirlo con ustedes. Eh, y es un tema、eh, del de e señor、eh, Magnus Carlson. ¿Quién es Magnus Carlson? Pues Magnus Carlson es un guitarrista,、eh, multiinstrumentista, compositor, productor extraordinario y que desde hace algún tiempo ha estado、eh, colaborando dentro de la banda de Primal Fear.、Eh, Magnus Carlson Eh, desde el 2013 tiene un proyecto que se llama Magnus Carlson Free Fall. Y en el 2020, tan, tan reciente como el año pasado, lanzaron su tercer álbum de nombre We Are the Night.、Eh, Magnus Carlson, pues en realidad, pues él toca mucho de los instrumentos y los cantantes, pues más bien son diferentes colaboradores, ¿no?、Eh, diferentes cantantes que vienen y. q e cantan varios temas. Y en este álbum We Are the Night del 2020, ellos tienen dos temas interpretados por nada más y nada menos que por Tony Martin. Sí, ese mismo Tony Martin, ex cantante de Black Sabbath.、Eh, así que me tropecé con un tema que me sorprendió y me gustó muchísimo. Y quise compartirlo con ustedes. Así que aquí tenemos de Magnus c a r l s o n Freeform. De su álbum We Are the Night, el tema Temple and Tower con Tony Martin en la voz.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 e s d e San Martín de los Andes, Nauquén,、no. Argelia, n estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Ajá, mi gente. Ajá, por aquí es que estamos nuevamente de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando, pues、eh, no era otra cosa que、eh, uno de los actuales guitarristas de Primal Fear, el señor Magnus Carlson, quien desde 2013 tiene un proyecto que se llama Magnus Carlson Free Fall, y en el 2020 lanzan un álbum de nombre We Are the Night. Eh, donde cuenta con、eh, múltiples colaboraciones de cantantes, y entre esos cantantes, pues está、eh, Mr. Tony Martin, ex cantante de Black Sabbath,、eh, que canta,、eh, de hecho, canta dos temas en ese álbum,、eh, y él canta el tema Temple and Tower, que es precisamente el tema que estábamos escuchando. Interesante porque no es el prototipo de canción que、eh, Tony Martin acostumbra a cantar. Este, este tema es un tema ahí que se pasea en el power metal con shredder y medio neoclásico. Pero suena muy bien, me, me, me, me pareció muy bien,、eh, me pareció este, muy interesante. Creo que Magnus Carlson es un guitarrista espectacular.、Eh, él no toca así en Primal Fear. Eh, me parece que, que es un extraordinario、eh, guitarrista. Así que ahí lo teníamos con su proyecto Magnus Carlson Free Fall. De su álbum We Are the Night del 2020, el tema、eh, Temple and Tower con Mr. Tony Martin. Bien, lo próximo que estábamos escuchando era la banda Sodom. De su más reciente álbum, Genesis 19, estábamos escuchando el tema Glock and Roll. De un disco、eh, que yo lo consideré uno de los mejores discos de trash metal del 2020. Y miren que el 2020, por ser un año que estuvimos en plena pandemia, salió una cantidad de discos, pero brutales.、Eh, y yo espero que en lo que resta del 2021, pues empiece a salir todo ese producto. De estas bandas que estuvieron escondidas componiendo, grabando y produciendo. Así que ahí teníamos a Sodom. Bien, bien mi gente, miren, el 23, 24 y 25 de julio se va a estar celebrando lo que se conoce como el Argentina Online Metal Fest en su tercera edición. Las primeras dos ediciones se dieron durante esta pandemia. Y esto es un festival online donde participan muchísimas bandas. Y aunque dice Argentina Metal Fest, en realidad participan bandas de todos los países posibles.、Eh, y en esta tercera edición, pues vamos a tener representación de Puerto Rico. Hasta el momento hay tres bandas que ya han confirmado en este、eh, festival. Y estas bandas son la banda de Trash Fulminator. La banda de、eh, Modern Rock、eh, Noción y la banda de Hard Rock Medio Blues Los Hijos de la Caña, que no es nada más y nada menos que、eh, la banda de nuestro queridísimo amigo y hermano El Lechón Atómico. Así que veremos al Lechón Atómico en el、eh, Argentina Online Metal Fest 3, que va a estar celebrándose. El 23, 24 y 25 de julio. Okay, esto se va a estar transmitiendo por una larga cadena de diferentes emisoras, además de por YouTube. Así que ven, vamos a estar bien p e n d i e n t e de esa fecha para ver、eh, no solamente estas tres bandas de Puerto Rico, pero. Eh, muchísimas bandas extraordinarias, algunas conocidas, otras no tan conocidas, y que las descubrimos precisamente en este festival. Así que enhorabuena por el Argentina Online Metal Fest 3 y espero que salga el 4, el 5 y el 6. Así que muy bien, esta semana nos、eh, salió al mercado a la luz pública otro single de uno de los álbumes más esperados. Eh, que está proyectado para salir el próximo 18 de junio, y estamos hablando de las calabazas. Estamos hablando de Halloween. Halloween, que tiene proyectado lanzar el próximo álbum que llevará precisamente como nombre Halloween. Esto está proyectado para el 18 de junio del 2021, y por si acaso se me olvida decirlo, pues hace como un mes que ya lo preordené. Y lanzaron、eh, su primer single hace ya como unos dos meses, quizás, creando sensación y euforia、eh, por lo brutal que suena. Recuérdense que Halloween、eh, tiene el junte de todos sus caballos、eh, metidos en este, en este mismo corral. Ahí tenemos a Michael k i s k e a Kai Hansen, a Andy d e r i c Tenemos toda la caballería metida junta en Halloween. Eh, pues acaban de lanzar su nuevo、eh, tema, single, que se llama Fear of the Fallen. Viene acompañado de un lyric video.、Eh, y lo interesante de este, de este tema es que el primer tema que salió es un tema donde participaban todos los cantantes: Cantaba Michael Kiski, Andy Derry, Cantaba Kai Hansen. Este tema. Lo lleva en la batuta de la voz de Mr. Andy Deris. Y si usted tenía alguna duda de que Andy Deris es tan espectacularmente cantante como Michael Kiski, pues este tema debería borrarle esa duda. Me parece que la interpretación de Andy Deris en este tema es simple y sencillamente magistral. Así que vámonos, vámonos a escuchar este nuevo tema de Halloween, de su álbum Halloween que saldrá el 18 de junio. Esto es Fear of the Fallen. Decide and stand your ground, my. Refuse and your fall goes hand in hand. Decide, decide, decide. Is this the life you're chasing?、Desire. Is this your own heart beating? Is this you who is feeling? t ェーン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 Heavy Metal m a n c h e a y mi madre! Ahí estaba, ahí estaba y lo escucharon. Fueron testigos auditivos de lo que estábamos escuchando. Bien, e s o que estábamos escuchando, pues era lo más reciente de Halloween. De, su, de lo que será su próximo álbum, Halloween, que será lanzado el 18 de junio. Pues ese era su más reciente single, Fear of the Fallen. Que aunque es el segundo single oficial, pues la realidad es que junto con el Skyfall, pues también había salido otro single. Y los tres temas me parece que son excepcionales. Así que si lo que resta del álbum está a ese nivel, podríamos decir sin miedo a equivocarnos que estaríamos frente a uno de los mejores álbumes en la historia de Halloween. Así que vamos a esperar, vamos a esperar. Nos faltan ahí más o menos como un mes para que nos llegue ese álbum y poder sentarnos con mucha calma, con mucha、eh, atención de qué es lo que nos trae esa caballería que se ha hecho un junte espectacular. Y, no, y después ya empezaron a abrirse los venues y empezaron a abrirse las cosas de los conciertos. Así que ya mismo sale la longa del tour de este disco. Así que. Vamos a ver dónde lo veremos en un lugar cerca de usted. Bien, después de Halloween nos fuimos con la banda Civil War. Civil War es la banda. Es uno de los proyectos del cantante de Astral Doors, que fue con lo que abrimos precisamente esta, esta noche, de Neil Patrick. Y Civil War es un proyecto más power metal tradicional. Eh, que lleva los temas de las canciones, casi todos están estrechamente r e l a c i o n a d a s con la guerra civil de,、eh, de los Estados Unidos. Entonces, es un proyecto muy interesante, muy, muy chévere, me, me gusta bastante. Y en el 2016 lanzaron un álbum de nombre The Last Full Measure, y de ese álbum estábamos escuchando el tema Gladiator, un temazo de Civil War. Bien, mi gente, vámonos ahora un poquito con la,、eh, la cosa española, ¿no? Con la cosa española. Un saludo a todos los metalmaníacos españoles que nos van a estar escuchando a través de AsaltomataRadioRock.com. Bien.、Eh, vamos a hablar un poco de la banda Adamantia. Bien. Adamantia es una banda、eh, que surge en el 2015,、eh, básicamente liderada eh, por. Eh, Eh, su guitarrista f r a n Soler. Y、eh, pues estuvieron como unos dos o tres años más o menos por ahí. Y su cantante, o quien fue su cantante en aquel momento,、eh, Manuel Soler, pues abandona la banda en el 2018. Ese mismo año, en el 2018, pues anuncian eh, que eh, tienen un nuevo cantante de nombre、eh, Islas Gadea. Ir、eh, r a Gadea, pues no dura mucho tiempo en la banda. Se había hablado ya de que se estaba grabando el nuevo disco y de que ya las canciones estaban y todo ese tipo de cosas. Por alguna razón que no tenemos información completa, pues simple y sencillamente Ir、eh, r a Gadea pues deja de ser cantante.、Eh, automáticamente pasa eso: se anuncia que tienen una nueva cantante, pero en esta vez tienen a una fémina. Y... E、incluyen y anuncian con bombos y platillos que su nueva cantante lo es Carmen China, quien fue cantante de la banda Oker. Desde el primer momento en que hicieron ese anuncio, pues tuve mis grandes reservas, porque conociendo la voz de Carmen China, escuchando la voz de Carmen China en Oker, escuchando la fuerza, el temple de su voz y escuchando, habiendo escuchado la música de Adamantia, no veía el match. No veía cómo una cosa encajaba con la otra, pero cosas pueden pasar, cosas que a lo mejor uno ni se imaginaría, ¿verdad?、Eh, cuando salió el primer single de esta banda con Carmen China, pues, pues no, no me convenció. No es que su voz no haya sido、eh, hermosa, muy bien cantada, y no es que la música no haya sido. Pero mire, gente, el, lo dulce y lo salado no siempre sabe bien. En algunas cosas el Sweet and Salt sabe muy bien, pero en otras cosas no. Entonces, usted puede ser un extraordinario cantante y usted puede tener una extraordinaria banda, y eso no significa que cuando los junte vaya a sonar a lo que usted quisiera que sonara. Esa era mi reserva, ¿no? Yo sé que hay otras personas que dicen, no, no, eso sonaba espectacular, eso era una maravilla. Bueno, está bien, no hay ningún problema. En mi opinión, y esto se lo expresaba a, a mi s compañero s de acá de, de, de Heavy Metal Mansion. Tenía mis grandes reservas. Bueno, la cuestión es que hace par de semanas se anuncia de que Carmen China ya no va a ser la cantante. De que ella e、eh, simple s y sencillamente, pues, o abandonó o la fueron. verdad No tengo los detalles y no me interesa el m o c h i n c h e pero simple y sencillamente no va a ser la cantante.、Eh, también se había anunciado con bombos y platillos de que las canciones estaban listas porque se iba a estar grabando el disco. Una de las cosas de mis grandes reservas era que si ya las canciones del disco habían sido comenzadas a ser trabajadas por Israel, para Irrak Gadea, como que ajustar esas canciones a la voz de China, pues iba a ser un poco complicado. Pero después se dijo que las canciones se estaban haciendo para acomodarlas a China, pero ya China no va a estar. Así que anunciaron esta semana con bombos y platillo s otra vez. Que iba a cantar nada más y nada menos que Diego Valdés. Sí, ese mismo. Diego Valdés, el ex cantante de Helter. Quien es un maestro espectacular con una voz magistral. Me parece que la Diego Valdés sería un extraordinario cantante para cualquier banda. Sin embargo, sigo sin te teniendo mis reservas con Adamantia. Es que la música de Adamantia es una música bastante peculiar, bastante suave, como que no le encuentro el punch. Y Diego Valdés tiene un vozarrón. Viene de, de una de las bandas más espectaculares del h e a v y m e t a l de e s p a ñ a Entonces, sacaron su primer single, que no se escucha mal, no se escucha mal.、Eh, pero no creo que Adamantia está a la altura de Diego Valdés. Esa es mi opinión personal. Lo lamento por aquellos que no estén de acuerdo conmigo. No hay ningún problema. Para eso, es, para eso son las opiniones. Para que todo el mundo pueda tener una diferente. ¿no? Me parece que a Damantia le falta mucho todavía para estar al nivel de Diego Valdés. Yo escuché el single. No está malo. Me parece que de cierto momento en adelante e Como q u la canción coge un poco más de fuerza. Pero no. No lo veo. Así que quiero compartir con ustedes este tema, que es el single que lanzó Adamantia con Diego Valdés, anunciando con bombos y platillos que este será su nuevo cantante. Yo le deseo mucho éxito a Adamantia porque yo sé que Fran s o l é n le está echando muchas ganas.、Eh, yo sé que en, precisamente en estos momentos de pandemia、eh, él estuvo metiéndole con muchas ganas a este proyecto. Y también me alegra mucho de que Diego Valdés por fin esté activo, porque de una vez salió de Helker como que no se sabía mucho de ellos. Así que ojalá yo me equivoque, ojalá lancen un álbum y me den en la cara, y me tapen la boca. Eso sería mi, mi mayor deseo.、Eh, pero quiero compartir con ustedes este tema que lleva por nombre nuestro primer día aquí: esto es Adamantia en su primer single con Mr. Diego Valdés. Todos los jueves a las 9 de la noche. Escuchas clásicos del Heavy Metal. A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. m e d i a en español. Todos los jueves a las 9 de la noche. Por AC Rock Radio. Yes, yes, yes, people, estamos de regreso. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado la noche de hoy, se han mantenido con nosotros, tanto los del chat como los que están en WhatsApp.、Eh, muchas gracias a los que nos escuchan semana tras semana, domingo tras domingo. Y también un abrazo bien grande a todos esos que nos van a estar escuchando durante la semana, desde sus emisoras en sus países. Ok, que ya son muchos porque seguimos extendiendo la cadena. Bien, eso que estábamos escuchando, pues es、eh, el nuevo video、eh, single de la banda Adamantia, quien anuncia que su nuevo cantante de、eh, este proyecto, pues lo es nada más y nada menos que el señor Diego Valdés. Ahí teníamos el tema, escúchelo. Eh, analícelo y juzgue usted.、Eh, no es un mal tema, es un buen tema. Me parece que la voz de Diego Valdés está espectacular, como siempre.、Eh, me parece que Adamancia, pues no es una mala banda, pero me parece que le falta fuerza, le falta un poco más de punch. Y si pensaba eso con c a r m e n c h i n a pues con Diego Valdés, pues lo refuerzo. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. este Yo les deseo m u c h o suerte a, a ambos, mucho éxito a ambos. Y、eh, vamos a ver, el tiempo nos dirá, nos dará o nos quitará la razón, ¿ok? Bien, y nos fuimos después con un poco de oscuridad. Nos fuimos con un poco de oscuridad que hace tiempo que quería compartir con ustedes y no había tenido la oportunidad. Y esto era lo más reciente de la banda Will. Will es una banda bastante legendaria. De lo que es el campo del doom metal, y este año en el 2021 lanzaron un álbum de nombre A Night That Came Upon Us. Y de ese álbum, precisamente, estábamos escuchando el tema del álbum A Night That Come Upon Us. Un disco espectacular, me parece magistral. Hacía tiempo que no escuchaba algo de Will que me impresionara tanto. Eh, así que para aquellos amantes de lo que es el Doomstoner, Y lo que es la oscuridad, pues este disco de Will es altamente recomendable. ¿okay? Bien, mi gente, pues miren, no me queda tiempo para más. Ya mi relojito de arena me anunció que mis 120 minutos de metal pesado se me agotaron. Así que、eh, yo los voy dejando hasta la semana que viene, pero no se preocupen que el próximo domingo. Estamos de regreso con otro programa más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que cuídese n mucho.、Eh, les deseo mucho éxito a todos y que tengan una extraordinaria semana. Recuerden, trabajen poco y ganen mucho. Coman bastante, pero beban más. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.